Bien, vamos a eh, pasar a la tercera unidad eh, que lleva por título Teología y Antropología en el pensamiento de San Agustín. Es decir, vamos a tratar de, eh, brevemente, de abordar el, el tema de Dios... y ...y su concepción del ser humano... ...la concepción de que ya hemos esbozado aquí... ...o que ya ha aparecido a cuenta... ...de su concepción del conocimiento. Entonces... ...eso es. Eh, San Agustín... ...no se... ...no se dedica... ...a elaborar... ...una argumentación... Eh, ...una demostración... ...de la existencia de Dios, digamos. Eh, ¿Cómo si lo hará... ...uno de sus... Eh, pre, eh, ...digamos sucesores o herederos... Eh, ...filosóficamente... ...como es que San Anselmo de Canterbury... ...cuyo argumento ontológico... ...recordaréis del año pasado... ...al menos algunos de vosotros... Eh, ...digamos que no elabora una demostración... ...de la existencia de Dios... ...porque para él... ...digamos que la existencia de Dios es casi una evidencia inmediata a partir, como dijimos ayer, a partir de la constatación de la existencia en este ente mm, eh, mortal y corruptible que es, que soy yo, de entidades eternas e inmutables, como son las ideas. Entonces, veíamos ayer como la existencia misma o la presencia misma en mí de ideas, es decir, de realidades eternas e inmutables, de manera inmediata remiten a una realidad que no soy yo. Al fin y al cabo, Dios sería como una especie de foco de luz que ilumina por medio de esos pequeños, digamos, espejos o proyectores de luz, que serían las ideas. Esta es la cuestión. Repito. La misma presencia de las ideas en mí me remite a la necesidad de Dios. Porque las ideas son eternas e inmutables y mi realidad no lo es. De modo que decíamos, eh, Dios en este sentido sería como una especie de foco de luz por eso... El referente es el mito de la caverna de Platón, donde la idea de bien está simbolizada por el sol. Aquí la idea de bien se convertiría directamente en Dios. Entonces, como un sol que ilumina a través de espejos, que son los que propagan esa luz, esos espejos, esos pequeños pequeños pero, en fin, esos pequeños espejos, serían las ideas en nosotros. Las ideas lo que hacen es reflejar la luz que procede directamente de Dios, y gracias a... A eso, gracias a las ideas, podemos conocer. Que la existencia de ideas en mí me interesa Dios. Exacto. Así. Eso es. Claro. ¿Eh? Así. Que la existencia de ideas, es decir, realidades eternas en mí, me remite a Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto, a su vez, implica una determinada concepción del ser humano. Y mm, en ella, en el ser humano usted distingue dos sustancias, digamos. El cuerpo y el alma, vamos. La sustancia corporal, material, una sustancia espiritual. Como ya creo que indicamos, el ser humano, como ese compuesto de cuerpo y alma, estaría, digamos, encajado en un lugar privilegiado de la creación, que le permite estar, de algún modo, en contacto con Dios, y en general con lo inteligible, por medio de las ideas, que son lo más que es lo divino que hay en nosotros, por su carácter eterno e inmutable, pero al mismo tiempo estamos en contacto con las cosas materiales, digamos, a través de nuestro cuerpo. Lo realmente interesante de esto es que... El ser humano es entendido, por San Agustín, como una especie de, de criatura bipolar o esquizofrénica, ¿no? Porque mientras que el cuerpo le, le encadena, ¿no? le ata lo material, eh, el alma, la sede de sus y de las ideas en él, pues lo tensa hacia el absoluto, hacia Dios, ¿no? Hay una Claro, dice San Agustín. Realmente lo que somos realmente es el alma y no el cuerpo. Lo que somos realmente es el alma, es nuestra nuestro elemento eterno y de naturaleza divina. Hay una película mmm fue bastante famosa en su momento porque porque fue publicitada como la primera película de ciencia ficción con producción española. El director, por aquel entonces, era un joven talentoso e irreverente, protegido, eso sí, por Almodóvar, claro, bueno, respaldado espaldado, quiero decir, eh, que hoy día se ha convertido en todo un presidente de la Academia de Cine. En fin, uno, de, uno, uno inv involuciona como puede y se degrada como puede. ¿no? Es Alex de la Iglesia, es el director de esta película, y la película se llama Acción Mutante. En Acción Mutante hay un hay, hay dos personajes particularmente curiosos, son dos hermanos siameses, quienes están unidos por por la, por la espalda, bueno, por el hombro, por la part, una parte del cuerpo, un lateral del cuerpo. Lo interesante es que en un momento determinado de la película, bastante al principio, por cierto, Eh, uno de los dos hermanos muere. Y entonces, todo el resto de la película, el hermano vivo, tiene que llevar a cuestas el cuerpo del hermano en acelerado proceso de putrefacción. Pues bien, si San Agustín hubiera visto esta película... Seguramente, seguramente hubiera identificado al, por favor, al hermano vivo con el alma y al hermano muerto con el cuerpo. Es decir, el alma es esa cosa eterna y de carácter estirpe divina, diríamos, que tiene que llevar a cuestas constantemente un pesado fardo que se le está pudriendo, es el cuerpo. A llevar el cuerpo. Claro, porque el cuerpo le arrastra hacia abajo, ¿eh? es decir, hacia las bajas pasiones. Claro, esto es absolutamente esencial. ¿Por, ¿Por, qué? La... ¿Por qué? Sí, sí, lo de acción mutante no. Pero esto sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que tenemos una aspiración divina hacia la trascendencia que se ve. Pe atención, ¿eh? A ver, espera, espera. Que el alma arrastra Claro. Digo que el ser humano siente, ¿no?, o experimenta una aspiración hacia la trascendencia de carácter divino, por, por su alma. Pero claro, al mismo tiempo, esa aspiración tiene que luchar constantemente con la fuerza de lo corporal, de la fuerza de los instintos, de los deseos, de las pasiones, por eso le llaman bajas pasiones, pues están aquí abajo, en, la es, en el escalafón más bajo de la realidad. Digo que esa aspiración ¿no? eh, a la trascendencia divina se ve obstaculizada, of, eh, se encuentra con la resistencia del, la de, los, de la fuerza de los afectos, como decía el gran Spinoza, eh, la fuerza de las pasiones, de los deseos, de los instintos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como ya hemos visto, el ser humano es considerado fuerza, San Agustín. Eh, traduciendo, traduciendo a términos filosóficos el un dogma un dogma cristiano, que es el del pecado original, digo que considera al ser humano dotado de una naturaleza eh, perversa. O sea, es que el hombre por naturaleza tiende a ser vencido por la fuerza de los afectos el hombre es malo por la naturaleza. Demonios, lo que queremos decir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ustedes que el hombre, como hemos dicho, está dotado de libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad para elegir entre opciones que son mejores o peores en función de qué ámbito de la realidad privilegian ¿no? o prefieren. ¿no? ¿Cómo? En, sí, digo, que el libre albedrío es la capacidad para elegir. ¿Para elegir entre qué? Entre opciones. ¿De acuerdo hasta ahí? Hasta ahí bueno, pues entre, si se puede elegir entre opciones, esa esas opciones, si tienen un valor moral, es que unas son mejores o peores, y otras peores. ¿De acuerdo? O sea, que se elige entre opciones mejores y peores. Pero que son mejores o peores por, o en función de, el la categoría ontológica de la, de la realidad que es preferida. O dicho de un modo más sencillo, esto ya lo hemos explicado, dicho de un modo más sencillo, en el, el cuerpo no es malo en sí mismo, porque todo lo que tiene ser, tiene perfección, o es, o es un bien, un determinado bien, lo que pasa es que en distintos grados. Entonces si yo elijo... El, el cuerpo no es malo en sí mismo, pero si yo elijo el cuerpo sacrificando el alma, que es superior, yo puse aquí el ejemplo del sexo por la amistad. Pues eh, no es que el sexo sea malo. Hombre, ¿cómo va a ser malo? Si a través del sexo, queridos míos, se transmite se transmite el alma. Entonces, esto es importantísimo. Perdona, Jose. Eh, no, no a mirar nada, eh, perdona. Lo que es malo es sacrificar el alma por el cuerpo, por el sexo, por lo que sea. ¿Se entiende lo que queríamos decir? Lo que sucede es que por la propia naturaleza del ser humano dotado de cuerpo, el ser humano es proclive al malo. Repito. Por la propia naturaleza del ser humano, de, esa, de esta criatura bipolar, dotada de un cuerpo en proceso de putrefacción, es proclive a elegir mal. No tiene una visión adecuada de Dios, el cuerpo es muy tentador y se suele equivocar. Entonces, ¿qué hace falta para que el hombre haga el bien? Pues, como ya indicamos en su momento, hace, hace falta la gracia divina. La gracia divina es el impulso que Dios, el impulso necesario que Dios concede gratuitamente, de ahí el nombre, al hombre para que se salve, para que haga el bien. No se puede hacer el bien sin creer en Dios, o sin el respaldo de Dios, Eso es lo que queremos decir. Muy pues bien, este planteamiento de San Agustín que es absolutamente decisivo, porque es uno de los pilares, o sea, es, es una de las, es casi la columna vertebral del pensamiento cristiano. Digo que esta idea es un ataque frente a una corriente de pensamiento considerada herejía, heterética, el pelagianismo. El pelagianismo sostenía la idea el pelagianismo sostenía la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y si el hombre es bueno por naturaleza es que no ha nacido quiere decir esa es la, lo que lo que estamos queriendo decir es que ha nacido sin pecado original vamos que es bueno por naturaleza que no está afectado por la mancha por, la, por el pecado que es inmaculado inmaculada quiere decir sin mácula es decir sin mancha por eso se le aplica a la virgen claro Porque ella es inmaculada. Es decir, concibe sin la mediación pecaminosa del sexo. Claro. Bueno. El, entonces, el peleagénico lo que dice es eso. Que no hace falta a Dios para ser bueno. está es la cuestión. Es con Entonces hemos visto cómo en su concepción del libre albedrío y en su concepción del mal, San Agustín se enfrenta al maniquéismo. Lo vimos en los días pasados. El maniquismo era la secta, la herejía, que defiende que la realidad está compuesta por dos principios, el bien y el mal, que se enfrentan eternamente. San Agustín, que al principio, en su juventud, siguió esas tesis, esa corriente, luego se enfrenta a ellos. Lo que voy decir es que el mal, como decíamos, es ausencia de realidad, ausencia. Claro, porque es elegir, claro, porque es elegir, es elegir cualquier otra cosa, eh, por encima de Dios, claro. cualquier otra cosa, comparado con Dios es, equivale a C, es inferior. Pero claro, eh, creer en Dios... Como dijimos ayer, para el cristianismo tiene una base racional. Porque claro, si la verdad es única y entre fe y razón no hay fronteras, la creencia en Dios tiene tiene una base racional. O sea, es que es racional. ¿no? Otra cosa es que no todo pueda explicarse o demostrarse racionalmente. Pero lo que no puede suceder es que la razón contradiga la fe. Esta es la cuestión. Entonces, en definitiva, digo que el maniquésimo y el pelagelismo son dos herejías contra las que se enfrenta... San Agustín, la primera con respecto a la concepción del mal y, por tanto, de la libertad, y la segunda con respecto al, la, al pecado original, a la naturaleza eh, perversa, digamos, del ser humano. ¿no? El Repito, el maniqueísmo es... El, manique, el maniqueísmo defiende o sostiene que... La realidad o la creación está formada por dos principios que son el bien y el mal. Toda la realidad, toda la historia de la humanidad sería una eterna lucha entre el bien y el mal. ¿no? Entre Darth Vader y Darth Bailer y Luke Skywalker, o entre Obi-Wan y Guardiola, ¿eh? Queríste que lo Eh, pero claro, eso implicaba atribuir la responsabilidad del mal a Dios, porque si el mal forma parte de la realidad y Dios ha creado la realidad, el mal procedería de Dios. Entonces, lo que planteas a nosotros tengo bien dijimos es la idea de que el mal es ausencia real. Bien. Con respecto al alma, creo que ya lo indicamos también el alma es cuando decimos que Dios es, eh, ha hecho al hombre a su imagen y semejanza decíamos que esa imagen y semejanza es decir, el sello el reflejo de Dios en el hombre es el alma, el alma y la libertad bueno, pues precisamente por esto el alma en el ser humano reproduce la estructura triple, o tripartita, la estructura triple, la Santísima Trinidad, pues, eh, que es, eh, en, en Amanece no es poco es una película que yo creo que ya he citado aquí, sale, si, si lo he contado me lo decís. Bueno, mejor, no me lo digáis. Sale, el, es, está ambientada en un pueblo así de la mancha, ¿no?, y sale el pregonero, que al mismo tiempo es el monaguillo. Y dice, se hace saber por orden por orden del Señor pura que Dios es uno y trino. Todos los feligreses aplauden y se van. Y el monahillo bueno, se da la vuelta y le dice al curador, ¿tú crees que alguien se entera de esto? Dice, no, no, no, no importa que se entere, mientras lo crea. ¿Verdad? El misterio de que Dios es uno y al mismo tiempo tres, Dios Padre, que adopta la forma de hombre, es lo que llamamos Jesucristo o Hijo, y la relación de amor entre ellos, que es lo que llamamos Espíritu Santo, son tres funciones de la misma realidad. Dios, pero tres personas. Un único Dios, pero tres personas. Bueno, pues esa estructura se reproduce en el alma. En el alma humana reflejaría la estructura triple de la Santísima Trinidad y por lo tanto de Dios. Esa, eh, esa estructura triple... Se compone de memoria, inteligencia y voluntad. Reproduce o refleja, o en ella se refleja, la estructura triple de la, de la divinidad. Dios es uno y 3 al mismo tiempo. Bueno, pues en la alma humana igual, es uno y 3 al mismo tiempo. Es decir, tiene tres funciones, digamos. Que claro, esto... esto si quisiéramos rastrear de dónde procede, pues procede seguramente, por supuesto, de la estructura triple de las funciones del arma platónica, pero a su vez tiene un componente el, el pitagórico de la, de la perfección de la Trinidad, o el número 3, de la sagrada Tetractis, que juega con el, la propia, el, el propio triángulo, la propia perfección del triángulo, etcétera. ¿no? Bueno, y a su vez, dentro de la inteligencia, eh, San Agustín distingue entre una inteligencia, digamos, inferior, que es lo que llamaríamos ciencia, y que es sencillamente el conocimiento que tenemos del ámbito de lo sensible. De las cosas, es de decir, de lo que a percebemos a través de los sentidos. ¿Puede repetir esto último? Sí. Digo que dentro de la inteligencia, eh, San Agustín distingue una inteligencia inferior, que es lo que comúnmente denominamos ciencia, que es el conocimiento de las cosas. pues hablamos de conocimiento sensible, lo que conocemos a través de los sentidos. Y una inteligencia superior, o sabiduría, o la sabiduría que es sencillamente el conocimiento de lo inteligible de lo intelectual, de las ideas. La unidad 4, a la que vamos a pasar ya, lleva por título, como ya anuncié, la ciudad de Dios. El problema del mal, ¿de dónde deriva? El problema del mal deriva del mal uso de un bien. ¿Y cuál es ese bien? El libre albedrío. El ser, el ser humano es una criatura especial dentro de la creación porque está al mismo tiempo en contacto con lo inferior y con lo superior, con lo material y con lo inteligible. Tiene, por lo tanto, un alma inmortal y está dotado de libertad. ¿Pero qué pasa? Que como es al mismo tiempo cuerpo como lleva ese pesado fardo a la chepa, mmm, cada vez oliendo peor, pues entonces su libertad se ve amenazada, Su capacidad para elegir bien se ve amenazada. Se ve amenazada por la fuerza, de la corrupción inherente a la naturaleza humana y la fuerza de los afectos, digamos, ¿no? del cuerpo. Entonces suele elegir mal. Esta era la cuestión. Entonces el mal no procede directamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, lejos de crear el mal, le ha dotado al hombre del mayor de los bienes posibles para un ente mortal, que es la libertad. Yo creo que poníamos aquí el ejemplo de, ¿no? Si tú padre 100 euros el fin de semana. ¿No lo puse yo aquí? ¿100 euros qué? ¿Es un bien o un mal? Bueno, es un bien. Ahora, si tú te lo gastas, yo qué Pues eso. Aquí le hago. ¿Vale? ¿Se ve entorpecida o pues en peligro? ¿No? no porque realmente si uno ¿por qué? pero no, claro, claro hay maneras de evitar que uno pueda dejarse vencer, que uno se deje vencer por el cuerpo fin, si tú tienes delante un ejemplo muy prosaico, si queréis si tú tienes delante el Quijote de Cervantes ¿Y, y la tele con Gran Hermano? Pues, pues tú que ¿dónde vas? vas ahí a la a la tele a ver si se le ve el, ¿no? el, el, algo a la del Gran Hermano en lugar de en lugar de hacer el pequeño esfuerzo de ponerte a leer el, el Quijote y vamos disfrutar como no has soñado jamás que puedes disfrutar. Pero claro, como somos como somos la el ojillo se me va a la pantalla porque los placeres espirituales objetivamente evidentemente superiores pues ya cuestan un poco más de fuerzas. O claro, sea, y el problema ya tiene que ver con la con, con los hábitos y por tanto con la educación, ¿no? Cuando uno se ha habituado a ver gran hermano, pues ya pues ya eh, no sale de ahí, entra en un círculo vicioso, ya luego cuando quiere hablar apenas balbucea en, en la jerga de analfabetos funcionales, que es la que hablan estos individuos eh, de zoológico, y entonces, claro, de ahí ya es difícil salir. Sí. Y, me estoy, y me quedo corto, perdona, y me estoy cortando, y me estoy cortando. No, perdona, la caverna estamos siempre Lo que hay que hacer es salir de vez en cuando Entonces, Ahí estamos metidos siempre Hay que salir de vez en cuando no Lo mismo lo que pasa es que yo vivo Yo vivo en la caverna de gran hermano A pequeña escala constantemente ¿no? Como para encima luego verla en la tele No, no, a vosotros no, por Dios No estaba pensando en vosotros ¿eh? Bueno Entonces, Muy ¿podemos bien. pasar a la ciudad de Dios? Ha quedado un fin. El mal es gran hermano. El bien es Cervantes, por ejemplo. Es que es, si es que es elemental. Eh, la ciudad de Dios. Eh, atención. Lleva por título Estado e Historia. El Estado y la Historia lleva por título. ¿Por qué? Sí. En la Ciudad de Dios, lo que va a plantear San Agustín es una concepción filosófica, que es una concepción teológica de la historia. Y por lo tanto, esta determinada concepción de la historia tiene que ver, a su vez, con una determinada concepción del Estado... Y, esto es esencial, de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. No, no, no, no. Repito. No repito. Sí, sí, sí. Repite. La, esta obra, La ciudad de Dios, contiene una determinada concepción de la historia. Una filosofía de la historia. Y como digo, como vamos a ver, es una concepción teológica, una, una teología de la historia. Como ya dijimos, que por lo tanto, en efecto, tiene que asumir una determinada confesión del Estado, de la Iglesia y de sus relaciones. Entonces, como ya dijimos, es una teología de la historia porque San Agustín concibe la historia como un todo dotado de sentido. Y eso que dota de sentido, esa finalidad o trascendente, finalidad trascendente, que dota de sentido a la historia, ya es algo que no es historia Es decir, está fuera de la historia. Concibe la historia como un todo dotado de sentido. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que si no hay Dios, que si no hay trascendencia, que si no hay juicio final, en efecto, ¿qué sentido tienen cada uno de los actos que componen la historia? Y a la inversa, si existe Dios... Si hay un juicio final, una trascendencia más allá de la historia, atención. Todos y cada uno de los actos que tienen lugar en la historia tienen su consecuencia y por lo tanto su sentido. ¿Se entiende? Hombre, si Dios si Dios es providente y por lo tanto lo ve todo, nada de lo que uno haga queda fuera de su visión y por lo tanto nada de lo que uno haga queda fuera del cómputo general según el cual se le va a juzgar. Que tú podrás esconderte de tu mamá para hacer lo que quieras dentro de tu habitación, pero de Dios, amigo mío, ¿no? Por eso por eso decía Napoleón... Por eso decía Napoleón aquello de que un cura me ahorra 100 gendarmes. ¿Por qué? Porque el que cree... ...y como tiene como autoridad el cura... ...pues cuando se va a su a la intimidad de su casa... ...sigue teniendo el cura dentro... ...digamos, la, las leyes... ...pero el que solo teme a la policía... ...cuando entra a su casa ya la policía no está... ...por eso decían a por un cura le habría que andar... ...porque el se cura se lo lleva uno dentro... ...pues esto es igual... ...o sea, Dios lo ve todo... ...es providente, pero la providencia divina es eso... ...entonces... ...absolutamente todos y cada uno de los actos... ...de la historia tienen su sentido... ...tienen su consecuencia... ...es decir... La concepción de la historia de San Agustín es teológica, porque el sentido de la historia se lo proporciona a Dios, que ya no es histórico. ¿no? Eso lo vamos a ver antes. Eso lo vamos a ver antes. Entonces, claro, es que la historia es, como hemos dicho, ese todo dotado de sentido y, atención, el escenario donde tiene lugar la encarnación, donde Dios se hace hombre y además donde Dios se hace hombre para redimir a los hombres, es decir, con un sentido una vez más. En la concepción cristiana o en general judeo-cristiana del tiempo y de la historia, rompe con la tradición griega que era más bien cíclica. Eh, Para los estoicos, principalmente, el tiempo tenía un sentido circular o cíclico, ¿no? Claro, un sentido, un tiempo considerado cíclico, eh, ahí cada momento que compone el círculo, como equidista del centro, tiene el mismo valor. Pero claro, en una concepción lineal del tiempo, no. una concepción lineal del tiempo, el Génesis, el principio y el final, el Apocalipsis, tienen mucho más fuerza, por eso sí, tensan la cuerda, tensan la línea del tiempo, tienen mucho más fuerza que el resto de actos cuyo valor, cuyo sentido, no lo reciben de ellos mismos, sino del otro, de la finalidad. ¿Se entiende? De la trascendencia, ya no es histórica. Por ejemplo, a efectos burocráticos, ¿no? O sea, independientemente de lo que uno, en fin, disfrute o aprenda en sus en las clases de filosofía, a efectos burocráticos, lo que uno haga durante las todas y cada una de las clases de filosofía a lo largo del trimestre, es de dónde procede, de dónde le viene su valor o su eh, su sentido, en términos digo burocráticos. O de la nota. ¿eh? Entonces, si lo consideráis así, entonces sois esclavos de la nota. Sois como creyentes en una finalidad trascendental que es el maldito examen con su nota correspondiente. En lugar de, con espíritu griego y estoico, disfrutar de todos y cada uno de los momentos, como si todos y cada uno de los momentos tuvieran valor en sí mismo <risa> independientemente de lo que vaya a suceder en baño usted a saber cuándo. Es que mañana, yo qué sé, mañana... No es mmm, que no quiero meteros el miedo en el cuerpo. Si algún, algo os haría falta, ¿eh? A ver, a ver. A ver, vez, mañana os morís, o yo qué sé, os nos invaden <risa> o nos invade Al-Qaeda. Y ab abole la completamente bien. la democracia y, por tanto, este sistema educativo. Y a estudiar el Corán, y entonces diréis... Con las con las ganas que tenía yo de estudiar a Spinoza y, y a Nietzsche y a Marx y a Kant y, y ahora estudiar, emprenderme el, el, el Corán. Pues eso, disfrutar del momento, queridos. Carpe diem, decía Horacio. Bueno, entonces, ¿por dónde iba? Eh, claro, esta concepción... Esta concepción de la historia es más si realmente fuereis capaces de disfrutar de todos y cada uno de los instantes de vuestra clase de filosofía, sería absolutamente imposible que luego, en un trámite burocrático, como un examen, suspendiera ahí. Si muchos suspenden precisamente por pensar demasiado en el examen. Cierro el pared. La concepción de la historia de San Agustín está determinada, en buena medida, como ya dijimos, por la caída del Imperio Romano, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. San Agustín introduce, esto es crucial, ¿eh?, lo que voy a decir ahora. Lo digo a la calle. Esto es clave. San Agustín introduce en la concepción de la historia una perspectiva moral. Y lo explico. <risa> digamos que divide la historia en literalmente en dos ciudades, claro. Esta es la cuestión. La ciudad de Dios y la ciudad terrena. Di introduce, digamos, una perspectiva moral. ¿Por qué? Porque divide la historia la historia real de los hombres es dos, en la ciudad de Dios y en la ciudad terrenal. Y atención cómo las define. Las define así. Y ahí, ahí vamos a ver en la definición por qué es una perspectiva moral. La ciudad terrenal o terrena la define así. Está formada por aquellos que se aman a sí mismos Claro, que aman, que eligen lo inferior, justamente. Hasta el desprecio de Dios. Es decir, que sacrifican lo superior eligiendo lo inferior. ¿no? Haciendo uso de su libertad. Mientras que la ciudad divina, o la ciudad de Dios, estaría formada por aquellos que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos. Que eligen lo superior sacrificando lo inferior. ¿Perdona? cuando El ah, año pasado. Ah, claro, hablar, hablar del Estado y eso, eso, sí. eso. Claro. Bueno, pues mejor, más rápido vamos. Lo importante es lo siguiente. Bueno, lo importante es lo siguiente. Lo importante es que los integrantes de la Ciudad de Dios y de la ciudad terrena, están mezclados. En las sociedades de los hombres, que componen la historia, se dan mezclados. Y entonces, ¿qué instituciones encarnan, y por tanto diríamos agruparía cada una de estas dos ciudades? Pues la ciudad de Dios, la iglesia, y la ciudad terrena, el Estado. Pero claro, la iglesia en un principio es entendida, la, la palabra iglesia, como yo os dije, viene del griego eclesia. Y la eclesia era el nombre que se le daba a la asamblea en Atenas. Eclesia significa asamblea. Es la reunión, la comunidad de los fieles. Pero convertida en institución, claro, que de algún modo lo representa. Por eso la iglesia es literalmente el conjunto de los fieles, es decir, de aquellos que aman a Dios hasta el precio de sí mismos. Y por lo tanto es transnacional. Es universal, pero claro, ¿cómo se dice universal en griego? Católico, demonios. Católico quiere decir universal. Por eso dice San Agustín en una imagen bellísima, los miembros, por favor. Los miembros de la ciudad de Dios están desperdigados por el mundo. Allí donde hay un fiel, allí está la Ciudad de Dios. De de... Claro. Mientras que la Ciudad terrenal es el Estado, cuya... Claro, que lo interesante es cuáles son las relaciones entre Estado e Iglesia y cuáles son las funciones de cada uno. Pues es evidente. Exactamente igual, se, se establece un paralelismo en el ámbito de la historia, social o político, con respecto al, al sujeto individual. La Iglesia o la Ciudad de Dios es el alma de la historia, mientras que el cuerpo de la historia es la ciudad terrenal. Por lo tanto, el Estado, como institución de la ciudad terrenal, se tiene que dedicar, atención, ¿eh? única y exclusivamente de los asuntos terrenales. Es decir, que para San Agustín el Estado es el que tiene que gestionar, ¿gestionar qué?, coño, bueno, la economía, o sea, que haya comida para todos, eh, eh, la sanidad, digamos, y la educación. Pues no, la educación, no. Porque la educación compete a aquel capaz de salvar almas. Entonces, los asuntos morales, todo lo que atañe al alma o al espíritu, la autoridad es la iglesia. Y... Como realidad ontológicamente superior al Estado, exactamente igual que el alma es ontológicamente superior al cuerpo, el Estado ha de estar subordinado a la Iglesia y no al revés. ¿Entienden lo que queremos decir? Ah, ese es otro tema, claro. Por eso, a lo largo de la Edad Media, va a haber constantes conflictos, roces y enfrentamientos entre el Papa y el Emperador, o el Rey, claro, entre la Iglesia y el Estado. Pero lo que nunca sucederá en el mundo cristiano es la fusión entre ambas. Es inconcebible. No, no es posible, vamos, no es posible. Son como el agua y el aceite. Pues, ¿No decías que la ciudad de Dios y la ciudad terrenal estaban mezcladas? Los individuos que las componen, sí, claro. Los individuos que las componen, sí. Se dan mezclados. Y por eso también la vocación eminentemente universalista o católica del cristianismo que no reconoce fronteras, porque las fronteras son una cosa de los estados, del cuerpo de la sociedad, claro. Pero el alma, el alma no conoce fronteras, todos somos hijos de Dios. Pues ya está San Agustín. Mañana, empezaremos con el texto de San Agustín. Eh, la unidad 5... Eh, trata sobre los los eh, seguidores de Saragustil primero entonces ahora nos vamos a dedicar al texto, ¿vale? El texto